En Frecuencia Abierta, Los Colores de la Ciudad. Los Colores de la Ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen, Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, sigo en la ciudad de San Carlos. Hermosísimos colores hasta ahora. Una temperatura más que agradable. Pica y pica el solcito, te diré. Pica y pica. Seguimos aquí porque también pasamos por la escuela número 53 escuela que es vecina así, del destacamento de bomberos de San Carlos, donde finalizó el cambio de autoridades, asumió ya, como lo decíamos hace un ratito nada más, Darwin Enrique, y dejó su cargo eh, Willis bowen con una emotiva ceremonia, Jorge, realmente muy emotiva, así a la hora de, de asumir y entregar su cargo Willy, que cuatro años se tuvo a cargo del destacamento. Así que bien, desde ahí nos... Fuimos hasta la escuela, entonces hablamos con la maestra directora Laura Clavijo porque se viene un festival súper lindo programado para este domingo 26 con una particularidad, lo organizan exalumnos, Jorge. Qué lindo cuando pasan estas cosas, ¿no? uh -huh, que los exalumnos siguen vinculados a la institución y colaborando para mejorar y para que bueno sus, sus hijos, que muchos de ellos están así también, tengan eh, comodidades allí en la escuela. Si te parece, escuchamos la nota con la directora y en un ratito eh, volvemos ya directamente con otro móvil porque vamos en camino. ¿Te parece? Vale, gracias a ti chau chau, chau, chau. buenos días eh, mi nombre es Laura Clavijo soy la maestra directora de la escuela 53 para contarles y muy agradecida con la comunidad de exalumnos este año contamos con una comisión de los primeros exalumnos de la escuela y se fueron sumando otras generaciones más y organizaron un, un evento para este domingo 26 en la plaza primero de mayo a total beneficio de la escuela y todo lo recaudado lo van a volcar en obras para la escuela en mejoras para la escuela y para los niños con todo esto de la transformación digo para nosotros es una ayuda para contar con más recursos si bien primaria nos, nos brinda recursos ellos nos van a colaborar con mucho eh, gran expectativa tenemos los maestros están muy entusiasmados también los niños y la comunidad en ver todo esto que se viene donde vienen muchos artistas que se han sumado ex alumnos que tienen banda eh, de escuelas de danza las murgas de san Carlos que son muy conocidas y eh, Y bueno, en, este momento, en la Feria de Emprendedores también que hay que agradecerles mucho porque es toda una movida que han hecho esta gente y se siguen moviendo. La verdad que te da un nudo en el estómago y una emoción muy grande de ver a la gente... Trabajando. Eh, justamente, mira, te escuchaba y pensaba en lo mismo. Qué interesante que pueda seguir esa vinculación de exalumnos sí. con la escuela. Pero además, eh, ser ejemplo para los que hoy están en la escuela y que seguramente sí. seguirán ese camino, eh, acompañando lo, la escuela en su crecimiento. ¿Cómo, cómo lo manejan eh, tanto los exalumnos como ustedes en la dirección y los alumnos que hoy día participan en la institución? Uy, una emoción terrible, porque ellos darle a la escuela, le están devolviendo a la escuela lo que la escuela les dio. Nosotros seguir generando... Eso y poder trabajar junto con ellos. Porque la idea es trabajar juntos con la comunidad. Ser una escuela de puertas abiertas y de que se acerquen, de que nos conozcan, de que vean. digo Tenemos padres que hacen talleres honorarios para hacer talleres con los niños de cuero, de repostería. digo Darles esas habilidades y esa impronta a la escuela de, de que los niños logren tener también capacidades para, y habilidades para la vida. verdad Que no es solo sentarnos detrás de una mesita, sino que, bueno, que está, aparte de lo que tenemos curricular de la educación musical, que contamos con un profesor efectivo de educación física, que tenemos, eh, todas las clases tienen, también tenemos talleres optativos este año, que son padres, que son eh, empre eh, emprendedores, que trabajan en cuero, que trabajan en cuchillería, eso no lo vamos a tener, pero vamos a conocerlo, eh, que hacen, eh, tienen panadería, tienen... Eh, eh, eh, repostería y todo eso, bueno, eso vamos a tener. Y bueno, y eso también motiva a los niños y a los maestros mismos, nos motiva para seguir creando e innovando. ¿Cuántos, cuántos alumnos tiene la escuela hoy día? 250. ¿En dos turnos? Los, funcionamos en doble turno, las clases son medio tenemos una clase superpoblada, pero porque es una clase sola, porque, eh, pero nos faltarían algunos, por ejemplo, para primero, para sexto, ¿viste? Tener más niños, digo, pero estamos en un promedio de 16 y 20 niños en las clases. Bien, recordale a toda la gente cómo el horario del festival, cómo la dirección donde van a estar presentes, ¿cómo va a funcionar? Eh, mira, empieza a la una de la tarde, el domingo 26 en la Plaza Primero de Mayo, acá en el barrio Rodríguez Barrio. Eh, eh, de las 13 horas a las 20, va a haber plaza de comida, van a estar todos los espectáculos, invitarlos a toda la población que venga, que va a ser una tarde espectacular, Digo, y, y la verdad que es muy ameno, y divertirnos y, y reencontrarnos. La idea es que, bueno, reencontrarnos todos, los de que empezaron en la escuela en el 74, y los de ahora, ¿ah? y poder trabajar todos juntos. Ahora el 20 de abril se cumplen 49 años, cuando cumplimos años, y ya vamos también a hacer una un cumpleaños, vamos a decir, en la escuela, ya organizando para el año que viene poder hacer algo un poco más grande para, para todos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir. frecuencia abierta.